MUNDOFONÍAS fonías 他们都在世心一属红袍 那样遥远那样遥远走进孩童的乐园感受天真的笑脸为何一切都那么亲切那样遥远 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí empezamos una nueva edición de Mundofonías con las músicas más maravillosas de nuestro planeta y alrededores. Desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Tsigane haciendo este programa para la veintena de emisoras que nos emiten por toda Europa y América. Y hemos comenzado con música que nos llega desde China, con raíces, pero también con elementos rockeros contemporáneos y urbanos, desde la región sudoccidental de China, desde las montañas de Yunnan, desde allí nos llega Shanren y su disco Let Food Dance of the G, un disco que se edita en estos días, en los últimos días del mes de enero, se publica la grabación que estamos escuchando y cuyo título, el título de esta canción, pues sigue vigente ya que estamos todavía en las primeras semanas del año Happy New Year, feliz año nuevo vamos a continuar con músicas que tienen algún elemento que nos lleva también hacia el extremo oriente en este caso hacia Mongolia de donde procede Dandar Banchik Engiargal, intérprete de Moringhur, una especie, digamos, de violonchelo, de instrumento de cuerda frotada, tradicional de tierras de Mongolia, que junto con Dimitar Gugov, que toca la gadulka, una, a modo de violín tradicional búlgaro, y el percusionista francés Fabien Guillo, forman parte de este enérgico y tremendo proyecto multinacional llamado Los violines bárbaros, Violon barba. Ahí escuchábamos a Violon Barbar, Los violines bárbaros, su nuevo disco que se publica en este inicio del 2014, titulado Saulem I, del que oíamos esta pieza, Llore 2, un grupo que reúne gente, como decíamos, de Bulgaria, Mongolia y Francia. Vamos a continuar con otro proyecto también internacional en torno a la música de los otros europeos, como ellos dicen, en este caso sobre todo de las comunidades de gitanos y judíos en el centro y este de Europa y sus respectivas músicas, la música de tierras balcánicas de los gitanos, la música klezmer, etcétera, etcétera. Un proyecto desde luego de una calidad instrumental y de unas interpretaciones tremendas con gente que viene de numerosos países, desde Estados Unidos, Alemania, Hungría, Moldavia, Bulgaria, Francia, etcétera, etcétera. Nos quedamos con The Other Europeans y este fragmento de la Suite Klesmer Lautar. de Diodo Europeans, haciendo referencia a las comunidades gitanas y judías de Europa Central y Oriental, y toda la música que nos han legado, una propuesta desde luego de altísimo nivel, con bastante influencia también de tierras balcánicas y del este de Europa, se nos acerca este grupo radicado en Bélgica, la Orquestra Internacional du vetex Su disco es, al igual que el anterior, un doble disco, su último trabajo, se llama Total Tajín y nos quedamos con una pieza que a lo mejor se separa un poquito de estas influencias balcánicas y nos hace navegar por territorios del swing y cosas por el estilo. Se llama Patashón. La música de la Orquesta Internacional Divetex desde Bélgica, con influencias que a veces nos llevan hacia los Balcanes, otras veces hacia territorios eh, latinoamericanos o norteamericanos, etcétera, etcétera. Curiosas mezclas y sonidos. Y vamos a ir ahora a Mallorca, donde está radicada esta formación, el grupo de Yoma Comta, Yoma Comta Nafas Ensemble. Nos presentan un nuevo disco con bastante influencia balcánica también, llamado Voda, que en diversas lenguas de Europa Oriental pues quiere decir agua. Vamos a quedarnos con esta pieza llamada Nedan Permunserat.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 kham um, um. seguido de Mundofonías. En este caso nos hemos ido al sonido tropical, al sonido afroamericano de Africando. Su octavo trabajo es el primero que ellos graban fuera de Nueva York, concretamente en París. Se llama Viva Africando y en él este combinado de músicos africanos y americanos ha invitado a diversos cantantes de África para tomar parte en las diversas canciones, concretamente en este Ham Sa Bob aparecía el senegalés James Gadiaga. Y por allí vamos a continuar por África y también con producciones del sello Sterns, un sello que lleva muchos años ofreciendo excelentes producciones, tanto actuales como históricas, de música africana y también de otras latitudes. Escuchamos ahora a Secuba Bambino. Ce marin on kabona kenese bu manya na ona la demba ya le tandu tombo bama do simana ala bistora si dani denya Kanji jabi bi Cuba Bambino con su último disco The Griots Craft es decir, la labor, el arte del griot, los griots son los depositarios, un poco de las historias populares, de las músicas, de las canciones que iban cantando y llevando de un sitio a otro una figura bastante típica de África Occidental, de la cultura mandinga etcétera, etcétera Y Sekuba Bambino pues nos ofrece en este disco piezas como la que acabamos de escuchar, Secuba Barna. Y vamos a ir a continuación con otro disco del sello Sterns, también de música africana, disco, o mejor dicho, dos discos, disco doble, que nos ofrece un panorama de la obra de uno de los personajes más influyentes en la música congoleña de los últimos años, o como se la llamaba hace no mucho tiempo, la música zaireña. Joseph Cabasele, o lo que es lo mismo, Le Grand Calais, His Life, His Music, que es el título del disco, su vida, su música. Nos quedamos con esta pieza, Bombo ya chimbalanga. <música>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 continuado por África, nos hemos ido en este caso a Mali para escuchar el último disco de Vie Farca Touré. Se llama Montpey, Mi País, y en este caso hemos seleccionado una pieza donde tiene bastante presencia, la cora de Sidiki Diabaté en esos diálogos con la guitarra de Vie Farca Touré. Y a continuación nos vamos un poquito con la inspiración más al norte, hacia las castigadas tierras del Sáhara Occidental. Un pueblo que, ya sabéis, buena parte de él vive en el exilio desde hace ya más de 30 años en los campamentos de refugiados, esperando volver en algún momento a su tierra, en libertad. Pues bien, de los saharauis se acuerda a este grupo ubicado en Londres, con gente británica, gente latinoamericana, llamado Family Atlántica, la canción Pescador Saharaui. Ahí escuchábamos a Family Atlántica, su canción pescador saharaui, una interesante formación londinense con intérpretes de diversos países de Europa y de América Latina principalmente. Y queda paso a otro grupo que también nos llega desde Gran Bretaña, desde Inglaterra, con bastante conexión, eso sí, con la música africana. Se llama Java Funk y su tema Black to White va a servir para despedir esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que aquí desde Madrid os ofrecemos este programa a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez para las 20 emisoras que nos emiten a través de Europa y América, a través también de nuestra página web mundofonías.com. Sabéis también que nos podéis encontrar en Facebook, en Twitter y contactar a través de radio arroba mundofonías.com. Os dejamos con la música de Java Funk. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Jana na ya meji Jana Jana Jana nanya me maunia, jana nanya me di mauniu, jana nanya me maunia, jana nanya me di mauniu, jana nanya me di maunia. Mă